UN Cultural y Urbana en 100.4 FM UN Radio La ciudad, su contexto, historia, arte y opinión en la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín Bienvenidos a UN Cultural, el programa que busca acercarse a la cultura de la ciudad de Medellín les habla Viviana Ramírez en los 100.4 FM. Hoy en UN Cultural tengo como invitado a Julio César Cadavid. Julio es un músico muy representativo del municipio de Girardota, primero porque pertenece al grupo de Baco y también ha estado en bastantes festivales en el departamento de Antioquia y ahora enseña música y también actúa como solista. Bienvenido, Julio. Viviana, muchas gracias por invitarme a tu programa. Eh, Julio, hablemos primero de Don Baco. ¿Cómo empezó todo en Don Baco? Bueno, por estos días eh, Don Baco ha cumplido ya 10 años de estar dentro de la escena. Eh, digamos que en compañía de otros amigos músicos, entre su trayectoria nosotros los íbamos acompañando y nos, íbamos, nos fuimos como contagiando pues como de eso de estar tocando por ahí en los pueblos. El grupo realmente comenzó por una casualidad y, y fue que simplemente en uno de los de las tantas visitas con nosotros amigos nos atrevimos a tocar dos, tres cancioncitas y ya esa misma noche digamos el dueño del bar quería que nosotros estuviéramos tocando la semana próxima. Nosotros le decíamos a, a él que no, que, que nosotros no éramos un grupo aún, pero que si nos daba un tiempo, eh, 20 días le preparamos un concierto. Entonces, a partir de ahí, pues, nos fuimos como contagiando y nos quedamos tocando, visitando muchos municipios de Antioquia. Eh, Julio, ¿cuál es el género que, que identifica a Don Baco? Bueno, en un principio uno lo llamaba, lo llamaban Nueva Canción Latinoamericana, otros lo llaman Canción Protesta, eh, y este es el género realmente. Pero, pero en un principio queríamos tener en cuenta que las canciones que hicieron hicieran nos, nos tuvieran o nos identificaran con la realidad política, la realidad social de nuestro país y por qué no decirlo de Latinoamérica también. Entonces, ¿cuáles eran los temas o cuáles son los temas de las canciones, pues, los temas que, que predominan en las canciones? Bueno, muchos de ellos con temática social. Eh, dentro del grupo, muy pocos temas eran con pensados desde lo desde lo romántico lo otro era más bien social que pudiéramos acercarnos un poco más a la digamos a la problemática influenciados pues como por esos músicos que que hemos reconocido desde siempre que son bueno Mercedes Sosa, León Gieco Víctor Heredia eh, bueno Charly García también estaba dentro del repertorio David y algunos no muy conocidos, pero también era una tarea nuestra de investigar pues como esos cantautores Las influencias, aparte de los que mencionaste, ¿qué más influencias o cuáles influencias asumían ustedes dentro del grupo? Pues lo que más seguían. Bueno, lo que más seguíamos en un principio era para empezar la canción latinoamericana, ciertos grupos de un formato un poco más amplio. Entonces cuando entonces cuando comenzamos a escuchar este tipo de música pensábamos en Inti Limani, pensábamos en Quilapayún, pero ya luego nos enfocamos más por por la música de cantautor y animándonos también como a hacer una música pues nuestra propia. Bueno, Don Baco ha ganado algunos concursos locales, pues oh, unos pocos, pero cuénteme de esos concursos. Ah, bueno, en en, en el 2006 tuvimos la oportunidad de, de participar en Antioquia Vive la Música, que es un programa o un festival que organiza la gobernación de Antioquia. Fuimos representando al municipio de Girardota y, y tuvimos pues como dos encuentros importantes. Hay uno en, en Guatapé, donde era como eliminatoria, porque era una eliminatoria por subregionales. Ahí obtuvimos pues como el, el mayor puntaje que nos daba un, un cupo directo a la final, que era en el municipio de Marinilla, Antioquia. Y ahí eh, eh, ganamos pues como el primer puesto en músicas populares, porque había varias categorías. Eh, y esto nos dio paso también pues como a abrirle a otros a otros músicos, a participar en otros festivales dentro de Antioquia de la Música, pero en el año ya 2007, que tuvimos la oportunidad de estar en compañía de... o abriéndole a Terciopelados, a Petrona Martínez, a un grupo, La Forrusca, de aquí también, de Medellín, a La República, y esto de alguna manera pues abre como, como ese tipo de puertas, que me parece incluso una labor importantísima que está haciendo... ...que está haciendo este festival, Antioquia vive la música... ¿Y si sienten que han dejado como algunas huellas? Yo creo que sí, sí se han quedado huellas porque... ...bueno, si nos ponemos a pensar de una manera un poco más local... ...en Girardota el movimiento musical es una cosa tal vez envidiable... ...cierto, porque los pelados de muy jóvenes se inician en, en la música... ...muchos en el rock, otros en el reggae, otros en la música colombiana pero dentro de la música latinoamericana o, o llamémoslo canción social eh, todos no todos se han sentido muy muy cercanos entonces las nuevas generaciones se sienten un poco identificadas pues queriendo como seguir esta esta línea musical entonces yo pienso que que se deja se deja alguna huella pues ahí en el municipio y en y en otros municipios también hay pero prácticamente son los pelados muy jóvenes los que se quieren ...como iniciar... ...los que quieren seguirle a uno la... ...la pista... ...y en Girardota... ...pues como... ...¿cómo es esa adaptación a Don Bacu? No, pues muy bien... ...excelente... ...eh... ...en el 2000... ...hace... ...no, hace cinco años... ...Don Bacu está cumpliendo cinco años y... ...y el grupo decidió hacer un concierto... ...en el Teatro de la Casa de la Cultura... ...que... es ...que siempre es... ...grande gratuito donde todos el que quisiera estar pudiera pudiera entrar gratuitamente ahí y el y el teatro se llenó totalmente hubo gente incluso de pie cierto en Girardota hay un gran cariño pues como por el grupo y, y ahorita pues también la gente pregunta mucho que cuándo es el próximo concierto que que les contemos dónde vamos a estar sí ahí hay, hay grupo de personas que incluso lo siguen a uno pues desde que ellos puedan van a los van a los otros municipios en Los fans. Claro Y Julio, eh el grupo todavía está junto. Bueno, en este momento el grupo anda pues haciendo como un, como un paréntesis, ¿cierto? Eh Gustavo, el compañero del grupo ahora pues tiene como un proyecto personal del cual está pues como eh trabajándole bastante. El año pasado, en el Antioquia de la Música, pues él también obtuvo como solista el primer puesto. Entonces, pienso que estos paréntesis de los grupos son necesarios, son necesarios porque, bueno, se agota uno también y hay que abrirse otros panoramas igual. Bueno, Julio, ¿por qué no escuchamos algo de Don Baco? Escuchamos Desolación, es una canción, eh, bueno, de mi autoría, que la compuse en 1999 al municipio de San Luis después de una de las tomas con pipetas de gas que el, que el pueblo quedó totalmente totalmente destrozado eh, y esto pues como que bueno hay que escribirle pues también a la situación ¿no? a las cosas que pasan en el país en las cosas que pasan en nuestro municipio o en, o en nuestro departamento entonces se tomó se tomó pues como esta iniciativa fue una canción prácticamente espontánea sucedió en el momento después de ver noticiero, de su relación. Sí, lo importante de esa canción es que creo que todavía sigue vigente. Sí, todavía sigue vigente. Y hay gente incluso del municipio de San Luis que que cuando uno les cuenta y ellos están precisamente dentro del público, se sorprenden de una manera, una anécdota pues con en la Universidad de Medellín, un estudiante que prácticamente se acercó llorando. Preguntando que si realmente era para su municipio, para San Luis, yo le contaba que sí, que, y que si ya habíamos ido, no, que que el municipio no se atrevía pues como, como a tomar esa responsabilidad de ir porque el conflicto estaba un poco delicado, entonces desolación. Te regalo mi sonrisa Te regalo mi camisa Viene conmigo mi guitarra Que no calla lo que pasa Te regalo mi canción Te regalo mi sillón No le canto a las matanzas no le canto a los violentos, le canto a las mentes que no pudieron pensar a dónde correr. que no encontraron otro lugar que su propia vida para morir. Le canto a los niños que no encontraron un andén y vio para dormir. Despedirse de la luna y las estrellas Que son su única compañía Y yo pongo esta canción Para escudo de la guerra, para proteger los sueños del que pide libertad. Le canto a las sonrisas escondidas atrás del fuego, que bajaron desde el campo para vivir sin saber que aquí no es mejor que allá. Aquí no es mejor que allá. Yo le canto a tu esperanza. Yo le canto a tu esperanza. De que esto va a cambiar. De que esto va a cambiar. Juntemos nuestras manos. No dejemos de luchar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 te regalo mi camisa Viene conmigo mi guitarra Que no calla lo que pasa en este país De horror, tristeza y desolación De horror, tristeza y desolación Bueno, estamos escuchando la canción Desolación del grupo Dombaco. Estoy con Julio César Cadavid, pues un integrante del grupo, es el vocalista, eh, también la guitarra y los vientos. Y los vientos. Eh, Julio, hablemos ya, un, pasemos de Dombaco a Julio. ¿Cómo es Julio como solista? ¿Cómo el Julio como solista? Bueno, es creo que es un es más diferente, es muy diferente a Dombaco. Eh, trato como solista Buscar algún tipo de canciones O una sonoridad como muy propia eh, Ser un poco versátil Tratar de llegar a cantar un tango De una manera un poco agresiva Con un poco de mi personalidad eh, Y también ser capaz de llegar a, a cantar canciones Con cierta dulzura Entonces estar moviéndose De de esa adrenalina que puede entregar el tango y también como de esa tranquilidad que puede dar una un, un vals o, o una canción peruana cierto eh, tratar de moverse ahí y ya no tan enfocado precisamente en, en las canciones sociales aunque las hay pero también pensando en que podemos llegar a ser un poco más Románticos, pero no ese romanticismo eh, muy cliché clichézudo, ¿cierto? Sino un romanticismo que incite más a la nostalgia. Eh, Julio, usted estuvo en algunos festivales con Don Baco y también Solo. Hablemos un poco de estos festivales, como los más importantes. Bueno, realmente, eh, hace un par de años Girarota tenía la... La costumbre, la cual se ha perdido actualmente, era realizar unos festivales de de canción de solistas. Bueno, tuve la oportunidad pues como de participar ahí. Eh, en dos de ellos estuve como finalista y en otro estuve ocupando el segundo puesto, ¿cierto? Que era una cosa, digamos, como un reto muy bacano porque... Porque yo toda la vida desde los 15 años haciendo música siempre he estado con grupos y muy pocas veces me he enfrentado al, a un público solo entonces esto también como que en mira uno la experiencia de estar con grupo pero pero al, pero al estar con enfrentándose al público ya es otra cosa totalmente diferente hay que es usted el responsable el responsable de, de todos sus actos dentro del escenario. Entonces, igual es una cosa muy gratificante es un es muy satisfactorio, por ejemplo, llegar a, a concretar ciertas cosas con con la música del del escenario como solista, porque no ya dependes de vos no dependes de, de tus compañeros que se sí hagan una cierta armonía o o que haya ciertos errores en escena que uno no se permite a veces que hayan sucedido entonces esto es igual la experiencia encontrarse en la escena hablemos también un poco de estos viajes a los pueblos ah no los viajes a los pueblos es un tema del, del cual me encanta pues como hablar porque bueno teniéndole ese cariño a antioquia que yo sé que bueno, muchos de nosotros le tenemos. Don Bacón dio la oportunidad para eso, para viajar incluso a los municipios que uno por turismo ni siquiera se propondía hacer ese viaje. Que uno no se imagina que, que en esos municipios tan alejados hayan personas que que gusten de este tipo de música y y todo este recorrido pues sirve para conocer mucha gente en este momento Yo me, podría atrever, yo me atrevería a decir que podría ir a muchos de esos lugares y, y me, me esperarían con los brazos abiertos, incluso sin esperar que yo o que Don Baco llegaría pues allá. Eh, y De igual de igual forma, es reconocer también otros paisajes, reconocer la, la otra realidad. Puede que nosotros vivamos en un municipio que está dentro del Valle de Borra y, y comprendamos ciertas realidades ahí, pero al estar en otros municipios un poco más alejados, estoy hablando de municipios de seis horas, de cinco horas, siete horas, desde el área metropolitana, uno se da cuenta que hay un, realidades totalmente diferentes, que el movimiento cultural es otra cosa, que a veces cree uno que por estar tan cerca de del área metropolitana tiene todas las ventajas, cuando uno a veces en, se va para otros municipios un poco lejanos, ...y encuentra que hay un movimiento muy bien... ...o que la cultura está en primer plano... ...no como pasa en muchos municipios de aquí... ...incluso el mío... ...que es que... ...que la cultura no queda ni siquiera en el segundo plano. ¿Qué le ha dejado Julio esas giras? Pues yo creo que... que ...eso es... ...el caminar por Antioquia... ...tiene que ver mucho con mi, con mi personalidad... Eh, ...siento que soy una persona muy tranquila... ...muy serena... Y, y reconocer el paisaje hace que, que igual lo sea así, ¿cierto? Eh, tengo historias para contar, yo pienso en que, que a veces cuando estoy reunido con los amigos puedo contar esas experiencias, la mayoría de, esas, de ese tipo de experiencias han sido todas muy muy bonitas, muy bellas y me gusta compartirlas porque incluso a mí pues se me pone la piel de gallina y se me ensarcan los ojos cuando estoy hablando de esas historias, porque más que conocer gente, como ya lo dije anteriormente, es reconocer como ese paisaje, saber que, que Antioquia goza de una de un pues, de un paisaje پھر pues, grandísimo que nosotros siempre estamos evocando o tratando de irnos hacia otros lugares muy diferentes a los que realmente nos pertenecen, que son estos aquí de Antioquia, ¿no? Yo creo que que lo que más me ha dejado es tranquilidad, ese viaje, serenidad, diría yo. Bueno, Julio, vamos a escuchar entonces otra canción de Don Baco. Bueno, vamos a escuchar una canción que realmente es de un compositor eh, argentino llamado Mariano Mores, compositor de tango, es... Tal vez una línea de las cuales me siento un poco identificado, el tango. Entonces, es un trabajo que hicimos hace cinco años, un trabajo un poco artesanal, con motivo de los cinco años de Don Baco. Eh, lo hicimos en un bar en Bello, y el tema se llama Cristal, Mariano Mores. Cristal el corazón hecho pedazos rota mi emoción en este día noches y más noches sin descanso y es la desazón del alma mía cuantos, cuantos meses han pasado grises mis cabellos y mis días locos Casi muerto, destrozado, con mi espíritu amarrado, a nuestra juventud. Más frágil que el cristal, fue mi amor, junto a ti. Cristal, tu corazón, tu mirar, tus sueños y mi voz y nuestra timidez temblando suavemente en tu balcón ahora que lo sé y todo se perdió la tarde de mi ausencia Ay, ya, ya nunca volveré, volveré no sé bien nunca más tal, tal vez esperará Junto a Dios Más Allá Cristal, Mariano Mores Bueno, estábamos escuchando la canción Cristal Eh, de Don Baco, pues está con nosotros Julio Cadavid. Eh, Julio, pues para finalizar, cuénteme, ¿para usted qué es la música? No, la música para mí pues es como todo el estado de tranquilidad. Yo no podría vivir sin música. Eh, todo el tiempo cuando tengo tiempo libre estoy escuchando música pero yo me siento realmente a escuchar la música yo conversaba con unos amigos hace poco y les decía que que como nos sentamos a leer un libro, a contemplar una película también con la música hay que sentarse a contemplarla saber qué es lo que está sucediendo ahí dentro dentro de ella qué movimientos tienen ciertos instrumentos para para comprenderla mejor la música para mí seguramente es la vida la vida misma como como decía eh, George John Milius que que el cine era mejor que la vida cierto yo podría decir que el cine era que la música la música es, es mejor, puede ser mejor que la vida no nos imaginamos un, una una vida sin música Viviana ¿qué decís no, no, imposible, Julio. Julio, entonces, ¿qué es Don Baco para vos? Don Baco es la escuela. En la escuela yo lo que soy realmente como músico se lo debo a Don Baco. Gran parte de lo que soy como persona se lo puedo deber también a Don Baco, porque me, da la, me dio toda la posibilidad de interactuar con otras personas y conocerlas y comprenderlas también, ¿cierto? Porque son personas que mucho pasaron desapercibidas... Eh, porque solamente las conocí en un instante y no tuve la oportunidad de contactarme con ellos de nuevo, pero deja algo en, en la vida, cierto en nuestras vidas. Entonces considero que Don Baco es la vida, además Don Baco me dio el estudio, Don Baco me dio el paisaje, Don Baco me dio los amigos que tengo por ahí en otros lugares y me dio digamos la tranquilidad de la que gozo hoy. Y estar aquí, claro. Y estar acá. Bueno, Julio, muchas gracias por estar aquí en UN Cultural, compartiendo con nosotros pues todo esto de la música de Don Baco y, y esas maravillosas palabras que vos tenés. Ah, Viviana, muchas gracias por la invitación. Hay que volver luego. Claro, por acá están las puertas abiertas. A los oyentes, recuerden que estamos de lunes a jueves a las 7 de la noche. Les habló Viviana Ramírez en los 100.4 FM.